Buenas tardes. Bienvenidos hoy 9 de junio a Unidad y Lucha, el programa del PCP y los CJC Aragón en Radio La Granja. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un repaso de las noticias de máxima actualidad. Hablaremos sobre el total de accidentes laborales que tuvieron lugar el año pasado en España, sobre la concentración de la riqueza mediante la crisis y se va agudizando, sobre la lucha de los trabajadores del Consejo de la Juventud de Zaragoza, de Tudsa y de Foxa, sobre la campaña de la Plaza del Pilar, sobre la victoria de Ollanta en Perú y sobre la represión imperialista en Oriente Medio. Después de las noticias reproduciremos la entrevista que mantuvimos el pasado fin de semana con Carlos Tena, conocido periodista español y ex militante comunista, que conoce de primera mano la situación en Latinoamérica, tras haber vivido allí bastantes años. En la entrevista podéis escuchar su opinión acerca del Movimiento 15M, la situación en Cuba tras el Congreso del Partido Comunista Cubano y la extradición de miembros de las FARC por parte de Venezuela a Colombia. Tras la entrevista abriremos el Tiempo de Tertulia, donde trataremos los, te los mismos temas de la entrevista valorando las opiniones de Carlos Tena y dando las nuestras propias. En realización está nuestro camarada Miguel y en los micros estamos Miguel y claudia Estáis escuchando Radio La Granja en el 102.1 DCM de Zaragoza y a través de Internet en www.radiolagranja.org barra escúchanos. Comenzamos. Ojalá que las uvas no te toquen el cuerpo cuando caigan ojalá que no las puedas convertir en cristal ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo ojalá que la luna pueda salir sin ti ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante la palabra precisa la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto para no verte siempre en todos los segundos en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no de gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá que deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta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 Hemos escuchado, ojalá, de Silvio Rodríguez. Todos los espacios musicales del programa de hoy los dedicaremos a este cantautor cubano, que es uno de los representantes de la nueva música surgida con la Revolución Cubana. Los trabajadores fallecidos en accidente laboral importan menos que un pepino. Según cifras del Ministerio de Trabajo, el año pasado murieron 737 trabajadores en su puesto de trabajo. Esta cifra baja con respecto al año anterior, exactamente 94 personas, un 11,3%. Pero hay que tener en cuenta que también hay mucho menos trabajo. De estos fallecimientos, un total de 556 se produjeron en jornada de trabajo, mientras que los 181 restantes fueron in itinerary. En total, el número de accidentes laborales con baja fue de 627.876. Al parecer, los accidentes laborales son menos importantes que el pepino, que tanta fama está teniendo últimamente con la falsa alarma sanitaria. Para solucionar los problemas derivados de la crisis del pepino, el Gobierno está estableciendo una serie de medidas y los medios de comunicación no para informar sobre el problema. Por el contrario, parece que la crisis de la seguridad laboral es menos importante que el pepino. La, la alarmante cifra de accidentes laborales no aparece en los medios de comunicación ni el, ni el gobierno propone soluciones a tan importante problema. Y es que los principales afectados por la crisis del pepino son los grandes empresarios hortícolas y eso sí que importa. Para este gobierno y este sistema, los trabajadores, aunque muramos, no importamos nada. La riqueza cada vez en menos manos. Ya lo dijo Marx hace más de 100 años. Mediante el capitalismo vaya avanzando, el capital que produce, es decir, la riqueza cada vez se concentrará en menos manos, especialmente en épocas de crisis. Durante esta semana hemos conocido la noticia de que unas 200.000 empresas tuvieron que cerrar el año pasado por culpa de la crisis económica. El número de empresas registradas en la Seguridad Social a febrero de este año llegó a niveles del año 2003. La inmensa mayoría de las empresas que han desaparecido, el 81,8%, eran de pequeño tamaño, con una plantilla de menos de 10 trabajadores. El 98,2% de las empresas que cerraron contaban con menos de 50 trabajadores a su cargo, En contraposición, el número de empresas con más de un millón de trabajadores ha incrementado a 9 Podemos ver claramente cómo la riqueza que antes atesoraban las pequeñas y medianas empresas ha pasado a integrar las cuentas de las grandes empresas, del gran capital, es decir, de una inmensa minoría de la población, que es propietario de la mayor parte de los medios de producción, y cómo la mayor parte de la pequeña burguesía, aquellos que antes tenían una pequeña o mediana empresa, han tenido que cerrar sus negocios y demandar trabajo como los asalariados, se han proletarizado. Otra noticia relaza, relacionada con esta y que echa más lleno al asunto es el blindaje de las empresas del IBEX. Es decir, las empresas más grandes, aquellas que controlan la economía española, están llevando a cabo con sus cúpulas directivas. Los propios directivos están otorgando sueldos e indemnizaciones millonarias mientras llevan al Gobierno pidiendo una reforma laboral más dura y más recortes sociales. Los trabajadores del Consejo de la Juventud de Tusa y de Foxa están en lucha. Como ya informamos la semana pasada, los trabajadores del Consejo de la Juventud de Zaragoza están de huelga hoy y mañana, 9 y 10 de junio para exigir el pago inmediato de sus salarios. Por otro lado, los trabajadores de Tusa también han convocado paros durante estos días y proseguirán con su huelga durante todo el mes. Los paros están siendo un seguimiento superior al 90%, por lo que están siendo todo un éxito. Exigen la mejora de sus condiciones laborales y la municipalización del servicio, que actualmente se encuentra privatizado. En Foxa, los trabajadores también están en lucha. La dirección de la empresa decidió abrir un expediente a José Luis Muro, presidente del Comité de Empresa, amenazando con despedirle. Ante esta situación, en caso de que se ratifique el despido, los trabajadores han amenazado con llevar a cabo una huelga indefinida. En este conflicto podemos ver claramente cuál es la libertad de expresión para el capital. Solo la puedes ejercer si no vas contra sus intereses. Continúa la acampada en la Plaza del Pilar. La acampada en la Plaza del Pilar continúa. De momento no tiene visos de terminar. Según la organización, las comisiones de trabajo que precisan de un lugar fijo y resguardado pasarán a contar con un local. En estos momentos se está celebrando la Asamblea Universitaria del Movimiento 15M. Esta es una de las varias asambleas que se han realizado fuera de, la, fuera de la acampada. El próximo 19 de junio tendrá lugar una nueva manifestación del movimiento, convocada por Democracia Real ya, que reaparece en la escena tras haber estado colaborando en las acampadas, pero sin aparecer como organizador. Ollanta gana en Perú y Venezuela continúa avanzando hacia el socialismo. Ollanta o Mala ganó las elecciones presidenciales de Perú con el 51% de los votos, sobreponiéndose a la candidata del imperialismo y la oligarquía, Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, actualmente en la cárcel cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad y corrupción, que consiguió el 48% de los votos. Las presiones a Ollanta por parte de la oligarquía capitalista ya han comenzado. El imperialismo ve no un posible aliado de los países del alba y está presionándole para que mantenga la economía a su favor, el de inmensa minoría de la población y no a favor de la clase obrera, el campesinado y las clases populares. Por otro lado, cabe destacar los resultados de un estudio realizado por la Fundación para el Avance de la Democracia, cuya sede se situó en Canadá, que señala al sistema electoral venezolano como uno de los más democráticos del mundo. Ya para finalizar esta noticia, queremos hacer un recordatorio a Ludo Marten, dirigente comunista belga que murió el pasado día 5 a los 65 años de edad. Ludo Martens fue un personaje clave en la teorización del marxismo en la última parte del siglo. De cantera izquierdista defensor del maoísmo más radical, fue avanzando en sus posiciones a la par que avanzaba su partido, el Partido del Trabajo de Bélgica. Defensor del internacionalismo, colaboró con los movimientos progresistas de la República Democrática del Congo y escribió varias obras sobre los luchadores de la libertad congoleses, perdón, Patrice Lumumba, Pierre Mulele y Leoni Aboe. De su literatura cabe destacar principalmente el libro Otra visión sobre Stalin, que destapa todas las mentiras lanzadas por el anticomunismo sobre Stalin. El imperialismo ahoga su sangre las movilizaciones populares en Yemen y Afganistán. Los enfrentamientos armados entre las fuerzas leales al presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, y las milicias del poderoso tri dirigente tribal, Sadiq Alamar, se intensificaron en el centro de la capital, Sana. Alrededor de 38 personas murieron en los combates. En Afganistán, los soldados alemanes abrieron fuego sobre 3.000 ciudadanos que habían decidido asaltar la base de la OTAN en Talocan, al norte del país, tras, uno, tras un bombardeo nocturno de las fuerzas especiales del ejército yanqui que había causado cuatro muertos entre la población. Los ciudadanos, al grito de muerte a Estados Unidos y muerte a Karzai, quemaron coches, saquearon comercios, destruyeron oficinas y fin, finalmente asaltaron la base local de la ISAD, lanzando piedras y bombas incendiarias sobre los muros de los cuarteles e hiriendo levemente a dos soldados de la Bundeswehr alemana. La represión de la OTAN terminó con 12 muertos y 85 heridos, algo que quedará totalmente impune ya que son ellos el poder. Este poder, masacra civiles en Libia, Afganistán, Irak, Pakistán, Yemen y Arabia Saudí, además de otros cientos de países donde reprime de forma violenta, física o no física, a la población para defender los intereses del capitalismo y el imperialismo en el mundo. Seguimos en el 102.1 de tu FM, estás escuchando Radio de la Granja, vamos a escuchar ahora Canción en Arapos de Silvio Rodríguez. Qué fascinés agitar un pañuelo a la trova sonar. De man ties y la historia del hambre. Qué fascinés suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber. Y de ganar ropitas a la pobreza. Qué fácil, de sale la Qué fácil es desmacarar sale el amor tú me das Qué fáciles te engañar a quien no sabe leer Cuando solo la tiene Qué fácil es tanta pequeño eres Qué fáciles trascender con fama de oriña Pero se sabe Mi manca quella, acá y aquella, habla la brota y da diez. Primavera da, con señas, y la mesa sin mate. Mi manca quella, acá y aquella, habla la brota y da diez. Desde una mesa repleta, cualquiera decide aplaudir. La garra va a de todos los poderes. Es de un mantel importado y de un vino añetado se lucha muy bien. Es de una casa gigante y un auto elegante se sufre también. En un amable festín. Se suele ver combatir. Si fácil es abusar, más fácil es condenar Y hacer papeles para la historia, para que te haga lugar Qué fácil es protestar por la bomba que te cayó A mil kilómetros del ropero y del refrigerador Qué fácil es escribir algo que inicia la acción Contra tiranos, con francesinos contra la cruz o el poder divino El pasado fin de semana tuvo lugar en Zaragoza el octavo encuentro de solidaridad con Venezuela que contó con la, presente, la presencia de importantes personajes políticos e intelectuales solidarios con los procesos bolivarianos entre ellos la Consul venezolana en, en Barcelona o el periodista Carlos Tena Con Carlos Tena, el PCP y los OJC pudimos mantener una pequeña entrevista que a continuación vamos a reproducir para vuestro interés Carlos Tena nos habló sobre el Movimiento 15M y Democracia Real Ya sobre la situación en Cuba tras el Congreso del Partido Comunista Cubano y sobre la extradición de miembros de las FARC por parte del gobierno venezolano a Colombia. Nuestro camarada Adrián hizo una entrevista, vamos a escucharla. Bueno, la primera pregunta que queríamos hacerte era sobre el movimiento conocido como el 15M, acerca de tu visión de él, en las perspectivas que se está moviendo, y también el futuro que, que le ves o que pudiera tener este movimiento bueno, yo no tengo constancia física del hecho, puesto que vivo fuera de, de Madrid no me gusta Madrid no aunque soy allí, pero después de vivir en La Habana durante más de seis años y estar en Cuba y en otros países en Venezuela, en Nicaragua no, cuando recibí la noticia fue a través de un amigo que me habló del movimiento 15M, no sabía dónde era pero bueno, me habló de Indignado de Estefan Géz, etcétera, etcétera a mí eso me parece un libro de autoayuda un plan un poco light, pero bueno el fenómeno lo vi por una cadena que era intereconomía, era la única cadena curiosamente que transmitía en directo aquello, con lo cual me pareció pasmante, ¿no? porque mi hija me había dicho que esa emisora es de extrema derecha y no sé bueno. Del otro lado yo creo que hay razones para hacer esa acampada, bueno, sí, ¿no? yo diría que Hay razones para hacerla de esa manera tan suave, en la cual no había nada más que el primer día que hubo una carga policial, pero al día siguiente se remitió y en plenas elecciones, no voy a entrar a analizar que sería larguísimo y podría cansar, ¿no? Lo que yo creo que es más o menos allá de lo que es la interpretación pura de lo que es la acampada en todas las ciudades del Estado, es que el efecto que ha producido es que se produzcan, y perdón por la redundancia, las asambleas de barrio. Y el sentido, digamos, que eso toma, en un localizado ya en un barrio, sea en Madrid, sea en Barcelona, sea en Sevilla, sí me parece positivo porque es cuando toma ya conciencia de que el ciudadano está tomando conciencia de clase, que lo que había desaparecido totalmente, ¿no? Y eso es un germen que espero siga inflando. Sí, precisamente la segunda pregunta que queríamos hacerte hablaba precisamente de esto. ...la necesidad que creemos nosotros que tiene de que salga a los barrios, a los pueblos y a la universidad... ...y precisamente en este aspecto también el hecho de que se implique más con gente de los barrios... ...de la clase trabajadora y que asuman la conciencia. Pero bueno, como también este movimiento lo vemos que surgió de alguna manera un poco turbia... Eh, lo que queríamos preguntarte también es eh, a quién le favorece dentro dentro de unos límites ya no solo opciones políticas sino a quién puede a quien nos favorece o nos favorece a la organización eh, las organizaciones sociales que apostamos por un cambio del sistema político o bien favorece a la regeneración del sistema en sí mismo, con algunos discursos que se están llevando en algunas acampadas en el sentido de simplemente reformar el sistema bueno la pregunta es larga ¿no? pero vamos a ver yo no voy a tratar de averiguar en plan Hércules Puarot a quien favorece más o menos yo creo que en principio circunscribiendo lo que eran las elecciones en ese momento al bipartidismo me parece que lo más positivo va a concienciar a la gente de que dos partidos no son democracia Incluso a lo cuatro tampoco, porque la cuestión se llama la democracia representativa o la que es participativa. no en El efecto, insisto, uno de los barrios significa que la gente se da cuenta de que votar cuatro años no es democracia. Es uno de los miles, digamos, de, de síntomas de que puede haber democracia, de que puede haber participación en el poder. Pero para mí lo importante también es que la gente se da cuenta de que con ese voto no está representado él. ...ese voto es un cheque en blanco... ...se da cuenta al ciudadano de que... ...con él compran, venden... ...se corrompen, etcétera... ...y parece que desarrollan políticas distintas... ...cuanto tanto el PP como el PSOE... ...hacen la misma política... ...en cuanto a esa... ...turbiedad... ...que podía parecer yo creo que era... ...un exceso de padrinazgo... ...que le podíamos ver que había... ...unos generadores eléctricos estupendos... ...unos micros divinos... ...una, una intendencia muy buena... ...había agua estupenda... ...y había una cierta pacificación... ...que bueno, parece ser que... ...que había un cierto hipismo, ¿no?... ...pero creo que al final se les fue de las manos... ...al que lo pudo, si es que hubo alguien que lo... ...que lo apadrino, que creo que sí... ...pero obviamente, no voy a pensar lo que... ...ni decir... ...categóricamente esto era así, ¿no?... ...pero creo que a, a los que fueran... ...tanto Izquierda Unida sospechoso, ¿no?... ...como, como el PSOE... ...se le fue la pelota... ...¿por qué?... ...porque el primer día que pareció espontáneo, eh, cuando la policía carga, hasta que se supone que el jugador acaba de dice, cuidado, que son nuestros niños, ¿no?, cuando los otros se callan. Pero más allá de todo eso, que, entonces, no me importa, a mí lo que me importa es que ha habido ya un pequeño esperma que se ido colando ahí, está encontrando el óvulo, y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. La regeneración del sistema, que yo ahora llamaría régimen, la regeneración del régimen este, es muy complicada tan complicado que no hay que mirar a Latinoamérica en vez de criticarla para aprender lo que es la unidad y la lucha Sí, precisamente también a, al calor de este movimiento la, la pregunta que nos surge yo creo a todos es precisamente cómo ha podido surgir la chispa, por decirlo de alguna manera de, de forma un tanto espontánea y cómo no hemos conseguido las organizaciones que ya llevamos ya un tiempo trabajando que surgiera esa chispa de forma organizada Bueno, yo creo que la organización es necesaria, a me parece, pero yo me parece que es demasiado rápida cuando no ha habido una unas asambleas previas. La o sea, resulta que se reúne la gente es cuando se organizan todo el mundo para hacer las asambleas y salen temas eh, que yo me han contado que incluso con dos o tres votos en contra de pronto se anulaba una propuesta que había presentado una cincuentena de personas. Yo quería para Que la, los amigos de la audiencia, de la emisora, comprendan un poco la postura, en este momento mía, de medio todavía, de cierta desconfianza. Eso creo que la, que debemos desechar el pesimismo, ¿no? El pesimismo secular de la izquierda, ¿no? Yo creo que el, aquello de la, de la plaza de Gidel Cairo aquí, claro, eso son poesía barata, ¿no? Me ha parecido muy curioso la ausencia de los de la ceja, y no ha habido ni un solo artista excepto Willy Toledo, Lola, Lola Díaz y no sé quién más, que se lo acerca por ahí. Pero los grandes políticos dentro del mundo de la intelectualidad de los artistas ha sido tan vergonzoso, tan vergonzoso ausencia, que creo que eso debía llevar a reflexión a las personas tan pacíficas que había allí, tan coherentes y tan tan organizadas de saber que en esos momentos es cuando la intelectualidad y los artistas tienen que haber apoyado y se ha notado una ausencia clamorosa y un silencio clamoroso eso debería llevarnos a reflexionar a reflexionar dónde está la ayuda dónde está el entusiasmo dónde está la lucha y se han caído sencillamente porque no quieren meterse ahí porque no sabían por dónde iba a ir y sobre todo porque la intelectualidad está rota es decir, la, el, el nivel de compromiso de José Sacristán Bardensa Vine todo eso es de los más casposos que he visto en mi vida ¿no? es algo de Wyoming de... Bueno, es que es una cosa patética la misma gente que pedía no a la guerra hace 10 años o 8 años y que llamaban a asesino a andar con la moda de la cabeza la son auténticos digamos cobardes pero cobardes con esa C mayúscula ¿no? y eso debería ser reflexionado también la gente pero repito, yo quiero decir que es que, es que, que es. ahora en los barrios hay un germen ya de organización ciudadana Y eso me gusta porque además es fuera de los partidos, que también es una manera de empezar a pensar en la democracia, que es participativa. Que no la de yo te doy ti, es que el Partido Comunista, no sé cuánto, la PCP, me da igual, ¿no? Evidentemente el PCP todavía es un partido extraparlamentario, pero bueno, ya dejará de serlo, ¿no? Confiemos en Bildus. Sí, sin cambiarte el tema del todo, también queríamos preguntarte acerca de si, si crees que se tomará la decisión por parte del gobierno de desalojar las plazas o, y qué podría pasar si, si esto ocurriera, favorecería a que el movimiento se fortaleciera, como parecido que ha sido hasta ahora, con otras cargas o otros sucesos de este tipo, o, haría, o provocaría una derrota total del movimiento no, yo no creo que sea sí creo que lo de Barcelona fue una metedura de pata del, del conseller de, de seguridad, típico en esa gente, que se salió de madre evidentemente cuando una per unas personas uniformadas les das lo que y okay adelante ya lo hacen porque les gusta no están educados en la represión ¿no? pero yo no creo que eso favorezca a nadie, ha favorecido evidentemente la unidad entre además en un día tan claro fue el partido la Copa Europa, ese no que iba a ganar de Barcelona, ¿no? Madrid apoyaba a Barcelona ¿no? pero creo que más allá de eso de Sevilla, de Valencia, que eso va a ser bastante complicado de seguir unificando, porque aunque sea la misma problemática, no es la misma la misma actitud porque Juan acaba que es muy zorro, prefiere que se equivoque uno de la derecha allí en en Cataluña con los la CiU y él que estando de derecha con la CiU queda mucho mejor, ¿no? Pero repito yo no soy profeta, o sea, la pregunta es qué puede hacer, qué puede pasar, yo creo que sois vosotros los jóvenes que tenéis que decirlo, ¿no? Pero más allá de, de la bola, del oráculo, de, de esto, ¿será por aquí? ¿favorecerá este? ¿Podrá el movimiento? No, yo creo que, vuelvo a insistir en el germen, en lo que es un principio de algo que yo no sé lo que va a salir, que monstruo va a salir, pero no creo que sea nada malo, nada malo, al contrario, incluso creo que eso podrá hacer que a partir de un epicentro pequeño como es el barrio se extienda por una ciudad y se extienda al Estado, eso sí puede hacerse. Ajá. <risa> pues eh, sobre este tema es lo que teríamos te que te queríamos comentar luego queríamos preguntarte también acerca de otro tema cambiando un poco y es una cosa que de alguna manera Bueno, nos preocupa o nos tienen vilo eh, como bien sabrás pues el partido comunista cubano tuvo un congreso hace unos meses eh, se creó toda una conspiración acerca de que iba a cambiar la línea y que iba a renegar de, del socialismo y queríamos preguntarte ya al margen de, de esas de esas conspiraciones que quería llevar a cabo los diversos monopolios del sistema Pues, como ves como ves la, el, Cuba después del Congreso y en qué van a afectar la, las medidas o los lineamientos o cómo podrían afectar, cómo ves tú que afectarían estos lineamientos a, al país? Bueno, yo voy a Cuba desde el año 79, y hace ya, pues, treinta y tantos años, ¿no? Fui a grabar primero con televisión, con mi programa, música, etcétera, etcétera, pero ya fui como militante, como... bueno, como brigadista, y fue sencillamente como amigo, ¿no? Hasta que me decidí a preguntar si se podía trabajar allí y trabajen. porque no conozco Cuba, pues no va a poder opinar sobre esto, porque creo que para opinar hay que tener conocimiento, y el asunto es el siguiente. En los años 70 existía lo que ahora se ha aprobado, y existía la pequeña empresa, no tenía más sastrería una peluquería, una, un taller mecánico, todas las 178 digamos, profesiones que se han eh, vuelto a a reabrir con estos lineamientos que llaman del partido ¿por qué? porque después del periodo especial, había que volver a aquello, pero lo que era ridículo era estatalizar de esa manera, incluso el trabajo unipersonal de un peluquero o sea, es decir, eso es lo que llevó al desastre al bloque, digamos, de influencia soviética, ¿no? Pero, por otro lado, el ingenio que ha desarrollado el cubano durante 50 años de bloqueo ha sido tan grande que el Estado no puede asumir siquiera esa manera de vivir, porque no toda Cuba es revolucionaria, eso es evidente, y evidentemente también no toda Cuba es mercenaria. Es decir, los mercenarios están muy claros. Pero las los lineamientos en los cambios que va a haber, por ejemplo, en construir un campo de golf, los superrevolucionarios que dice Fidel se, echan, se rompen. Aquí es muy bonito de romperse las vestiduras las las no tú te lo rompe la vestidura por ver no un campo de degol sino sencillamente un hotel de 10 plantas el, el mediapoí iba ver maravilloso unos restaurantes de lujo creo que desconoce lo que es desarrollar una revolución dentro de lo que es una especie de numancia es decir estás absolutamente bloqueado militarmente económicamente etcétera y pedirte desde fuera que seas pudodo A mí me parece una hipocresía de tal tamaño que es, primero, no saber vivir allí, cómo vive el cubano, cómo se va allá, que es lo que desarrolla para poder fortalecerse. Y si hay un día que coger y decir, tengo una bolsa de petróleo aquí del carajo, no le voy a decir al Alba que me dé la maquinaria porque no la tiene, la va a tener que hacer Repsol. La diferencia está en que la, la compañía que venga a explotar aquello no es la Texaco que se lleva el 80% va a ser la Texácol, la Repsol, la Rusa, la China se van a llevar el 5% cada una entonces, ¿qué ocurre? que en ese tipo de mundo que tienes al lado, que no lo puedes hacer desaparecer en dos minutos, tienes que combinar la unión de del alba con esas pequeñas miserias que no son tanta miseria, porque te dan el equipo para poder sacar ese petróleo, ¿no? creo que hay un cierto espíritu vaticanista en la izquierda, ¿no? que es el de la condena Lutero, Calvino sí. esto es un desvío tremendo del pecado original me parece a mí que hay que respirar y comprender la izquierda española europea no puede dar lecciones a Latinoamérica de nada porque ahora mismo en 2011 pensar que 5.000 historiadores dicen que Franco era una persona estupenda, es para decir ¿qué ha hecho la izquierda en, en Europa? sin sí, que me sí. he la culpa también, ¿eh? Sí, no, y, y la verdad es que tienes toda la razón. Y sin cambiar de continente, sin abandonar Latinoamérica, pues como sabrás, ha habido unas noticias últimamente en Venezuela de eh, la entrega por parte del gobierno de Chávez de, de guerrilleros de las FARC al gobierno, al gobierno colombiano querríamos saber tu opinión acerca de ellos si cambia de esta manera alguna eh, eh, la actitud de, de Chávez hacia hacia los, hacia el proceso revolucionario el socialismo o simplemente es una situación yo creo que es una situación de supervivencia lo primero lo primero que yo conozco es lo siguiente señor Pérez Becerra al cual respeto muchísimo el colega como militante de izquierdas creo que cometió un gran error ¿por qué? porque un militante de Cosa Solidario no puede anteponer sus intereses personales poniendo en peligro una revolución segundo los acuerdos existentes entre Colombia y Venezuela se denuncian antes no después porque en ese intercambio yo te entrego, tú me entregas puede haber cosas que le benefician a las revoluciones no solo de Venezuela de Bolivia, de Ecuador y de Cuba tercero no son guerrilleros son gente que está acusada por el gobierno colombiano de que a la guerrilla cuarto el tribunal supremo colombiano hizo una cosa impensable días antes de eso declaró ilegales todas las informaciones que había en la computadora de Raúl Reyes lo cual significa que una compatriota como Remedios García Albert fue esculpada inmediatamente después de haberla acusado el señor Eloy Velasco en la audiencia nacional de ser cómplice de la FARC y sobre todo de ETA todo eso, a ah, Chávez la apuntaba yo como revolucionario sería capaz, si tuviera ese problema de estar extraditado, y que me persiga la Interpol, no me detienen en Estocolmo, no me detienen en Frankfurt, y yo me voy a Caracas, que sé que allí me van a tener porque se ha firmado ese acuerdo una, juega, una prueba de fuerza del amigo Becerra me parece un poco que yo diría que, bueno, peligroso no solo para él, también para la revolución venezolana, ¿no? ...ya un amigo no le pondrían esa tesitura... ...pero por otro lado... ...creo que entonces las personas que no pensamos así... ...a lo mejor lo que nos parece que es muy... ...una actitud peligrosa... ...es firmar un documento apoyando alzar las FARC... ...aquí no se haría... ...porque entonces te meten en la cárcel, ¿no? ...entonces sí queremos entonces que meten en la cárcel... ...lo que en Venezuela... ...porque sabe lo que no puede hacer es apoyar a la guerrilla colombiana. Sí, pues... ...estas eran todas las preguntas que teníamos preparadas... ...pero ya para cerrar queríamos preguntarte... Eh, ya eh, como ves el encuentro que está teniendo lugar en Zaragoza estos días si va a favorecer a la solidaridad con los procesos bolivarianos simplemente comentar un poquito esto a mi parece que está muy bien organizado que la gente que ha venido están imponiendo una serie de, de estamos proponiendo perdón una serie de temas que hacen muy discutibles yo sigo planteándome la, el tufo colonialista que existe en cada militante de izquierda que está exigiendo el cumplimiento absoluto y puro de una revolución sin saber ni tener ni idea de los condicionantes que hay me parece una de un infantilismo yo diría que patético, ¿no? o sea, porque un militante ante todo tiene que enterarse y no decir como hay muchos compañeros es que queremos información ahora mismo con, la, con internet ahí tú puedes buscar la información fidedigna donde tú sabes que la hay y en ese sentido creo que todo el mundo como siempre adolece una, un defecto de la izquierda que yo lo comprobando desde 1971 que me metí en el Partido Comunista en la clandestinidad que es la absoluta digamos desconcienciación de lo que es el, en la interna, en la interna, internacionalización de lo que de lo que le lleva al marxista a ser un solidario con todo que hay que mirarse primero al ombligo ver qué es lo que estás haciendo tú y luego pedir responsabilidades a quien un internacionalista no puede ver pedir sus responsabilidades en ningún tipo, tiene que ver ejemplarizar, ver tratar de aplicar y sobre todo volver a decir como reflexionaba un miembro de esta coordinadora que venía de Ecuador, que hizo una pregunta maravillosa no una reflexión yo pensaba cuando venía de Ecuador que Europa era un continente eh, de cierto aplomo, con una gran una izquierda sensata y liberalismo, bueno, duro, pero me he encontrado un liberalismo salvaje, y una izquierda muy maja, que te da así, pero absolutamente ineficaz. Creo que eso debe una reflexión, una reflexión primera, que es, vamos a organizarnos mejor, vamos a ser menos papistas que el Papa, que es el artículo que me refería de Fidel, los superrevolucionarios, que siempre están echando en cara a los demás, aquello que no son capaces de hacer, Con una última cuestión y ya termino, que es que al izquierdista, entre comillas, en este estado le ocurre una cosa muy curiosa. La autocrítica, compañero, a mí me parece que la autocrítica siempre sea la autocrítica de los demás. La autocrítica es otra cosa, que no es criticar a los demás. Porque tú no puedes decir, voy a hacer la autocrítica de la autocrítica tuya, de tu departamento, de tu organización, de tu barrio. Y bueno, pues después de 40 años de militancia te puedo decir que sigo ilusionado en que un día cambiara, que veo que la gente joven bueno despierta de algo no tengo ningún sentido culpabilidad que la generación joven o mis nietos puedan ser más o menos capitalistas yo nací bajo el fascismo pero no he sido nunca ningún ningún fascista creo y me parece que, <coughs> que hay mucha labor hacer. y sigo diciendo por mi experiencia en Venezuela, en Cuba, en la República Dominicana que en América Latina está el futuro porque aquella gente está luchando con unos sacrificios bestiales bajo una agresividad brutal del tío Sam con bases militares en todos lados con narcotráfico, en Ciudad Juárez en México, es alucinante, en Tijuana que no concibe el europeo lo que es la lucha por la independencia real de los países de Latinoamérica yo aprendo de Latinoamérica lo que no se ha hecho aquí hemos sido un país, un estado colonial, que hemos masacrado en la América Latina, dejamos allí, colocados a los criollos que masacraron a los indígenas y ahora que están hacia algunos liberándose, decimos, ¡eh! eso no se hace así no, te va de una chulería tan insoportable que vuelvo a decir, miremos al ombligo y dejemos a América Latina y la ayudémosla porque es lo único que puede ahora mismo salvar aquello pues muchas gracias por la entrevista a vosotros y bueno, esperamos que si otra vez vienes por Zaragoza pues podamos hablar contigo y seguiremos leyendo tus reflexiones y a través del blog. Bueno, ahora lo he <risa> Tendré que rehacerlo, Dios mío. Pero bueno, muchas gracias a vosotros y suerte y que, que luchéis mucho y que hay que ayudar más y condenar menos. <risa> pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues tras la entrevista vamos a abrir una tertulia sobre los temas que se han tratado en ella, pero como tenemos poquito tiempo simplemente vamos a dar unas pinceladas sobre cada tema y bueno, pues como y habrá más programas para tratarlo pues ya está empezamos por el 15M si te parece Miguel si, sí, eso, 15 minutos ¿no? si, <risa> sí, sí. sí, lo del 15M como decía aquí Carlos Tena ¿no? sí que por supuesto en cualquier sitio a mí me daría igual que fuera el 15M de la Plaza del Pilar o que en una fábrica suceda un acontecimiento que como he vivido yo espontáneamente en mis años de lucha sindical o incluso cuando era joven de estudiante de Sanza Media me acuerdo una vez, pues no sé, que le pegaron una paliza bueno, un tortazo a un chico salió sangre y eso se convirtió en una abuela general en ensambleas y cortamos el tráfico uh -huh. en el paseo Ruseñor ¿no? eh, vamos a ver vamos a ver primero, sí, yo estoy de acuerdo con Carlos Tenay en lo que dice de, no hay que ser ingenuos, ¿eh? la burguesía ha aprendido mucho en estos 35 años la oligarquía, manejar tiene mucho poder de medios, de empresas que se dedican a hacer estudios de cómo evoluciona la psicología, los problemas la, del terrorismo del paro, las hipotecas, lo otro eh, ahora estábamos hablando, dando las noticias de cómo la mucha pequeña burguesía la cantidad de, de miller de, de empresas pequeñitas que ahí estaban muchos de estos hijos que están ahí de mucha gente que está estudiando la universidad que se le, y que se le acaba el futuro que ha empezado con primer curso segundo curso y que ve que no, eso no que se ha acabado que aquí hay un ciclo que se ve muy negro que no hay luz y por supuesto pues y ahora con estos medios que hay ahora antes era pues no sé Pues más típicamente desde unos sindicatos, unas cosas... ...pues poder realizar concentraciones, manifestaciones... ...que también eso, claro, compromete más... ...porque no dejan de ser organizaciones... ...donde tú estás ahí eh, arrimando el hombro... ...con una militancia, más o menos, ¿no?... ...pero más organizada... ...y esto de de que de repente... ...sobre todo, nace en Madrid se convoca desde Madrid. Pues yo pienso que sí que ha habido también eh, hay una cierta dirección de eso y que la, y que ha habido, pues ya lo hemos visto también en estas tres semanas, ¿no? Que se lleva pues ha habido uno, un proceso de una de 15.000, 20.000 personas y ahora están 2.000, 1.000 personas y tal eh, funcionando, ¿no? Eh, Claro, cuanto más bulto había, ha habido ha habido de todo, pero conforme han empezado esas asambleas a, a, a tenerse que sentar en el suelo, a crear comisiones, a hablar, a uh -huh. discutir, gente que pide la voz, que interviene, habrá que concretar, o sea, el sentido común, pues aunque sea un movimiento muy heterogéneo, donde confluye el cabreo general, uh -huh pero que al final eh, eso, eh, eso es, la lucha es de un día, de dos, de tres semanas y de, de años, sí. y, y bueno pues allá queda un poco la, la cosa. Eh, lo cierto es que sigue habiendo tufo, como dice Carlos Tena, porque claro, le están dando ahora, o sea, lo de esos de intereconomía y tal han desaparecido. Uh -huh. Y ahora es la cadena ser Televisión Española y los periódicos, el Heraldo Aragón, el periódico de Aragón, por ejemplo, aquí, eh, o sea, es un trato muy suave, ¿no? Eh, y por ejemplo, me parece que fue ayer en la Televisión Española, en el programa ese de los 59 segundos, otro de esos portavoces que... Que, es, que dice que no es portado de nadie, pero que va la, que lo va allí, a la televisión. Uh -huh. <ríe> y lo sacan y dice, y en nombre de la plataforma La Democracia Real. Parece ser que hay como un poco, porque por ejemplo aquí en Zaragoza sí que se ha sacado esa conclusión. No lo digo por nosotros. Yo también he hablado con gente que están allí casi todos los días. Eh, y están diciendo que hay que ir a un par de bandos ya, ¿no? va a haber manifestaciones que la convoca el, la plataforma, otra es lo más los colectivos de todos allí. Ahora parece como dos bandos, como el, la plataforma y el 15M. Eh, se les está diciendo y les están poniendo los micrófonos y dice, os tenéis que organizar porque no creáis algo, no sé qué. Bueno, eso, entonces el tufillo está, ¿no? Pero sí, y yo también, y creo que en eso el PCP y la CJC sí que hablábamos esto en nuestras reuniones. Vamos a ver si conducimos esto hacia asambleas de barrio. Uh -huh. y, y eso, bueno, pues lógicamente ha habido pues un cierto impulso. Quiero recordar que ahora mismo está desarrollándose en la Universidad de Zaragoza, en el campus San Francisco, la asamblea eh, universitaria. pues si alguien uh -huh. de los que nos está yendo quiere pasarse ahora. Bueno, eh, eso pues también coincido, ves con, qué curioso, eh? sin estar en, en la reunión con nosotros, el Carlos Tena está diciendo cosas muy parecidas, tremendamente parecidas a que eh, en los barrios es donde vive la clase trabajadora, los asalariados, la inmensa mayoría, la gente que vive de sus nóminas o el pequeñito comerciante eh, de, que tiene la tienda debajo, la peluquería, lo otro y tal... Y toda esta gente pues el capitalismo los echa del sistema y es por ahí por donde puede haber un germén de, de eso de otra democracia de la democracia esa participativa bueno yo creo que podríamos extendernos mucho sobre sobre este tema y sobre los intereses de, del sistema o no sobre sobre este pero bueno sí. como tenemos poquito tiempo yo creo que podríamos pasar a, al tema de cuba y después hablar de los procesos bolivarianos si quieres De Cuba. Sí, bueno, es muy interesante. Yo ¿te acuerdas que comenté una cosa de que bueno, el, el, no deja de ser una entrevista y es muy fresco, ¿no? Esas planteamientos de cómo lo Carlos Tena comenta las cosas. Si nosotros nos basamos en el materialismo dialéctico, tenemos que ver todo en movimiento y las cosas eh, claro, con lo, por supuesto que lo difícil es combinar la teoría con la práctica, pero que el tema la práctica es que es que es cada día que te abres los ojos cuando despiertas, pues igual despiertas con una noticia que no te la esperabas uh -huh. y te puede coger a, a contrapelo, ¿no? y eso, pues aunque seas un revolucionario pues puedes meter la pata pero como dice Carlos Tena más vale hacer las cosas, ¿no? hacer trabajar, ayudar, ser solidarios, entender las cosas en su conjunto, en los procesos Y en esos procesos, cuando se ve claramente que, por ejemplo, con Chávez, ¿no? pues si sí, ahí se ve que hay una voluntad de, de este dirigente, de, de lo que es el, el proceso bolivariano, eh, tal de, de, de seguir adelante, que no nos que nos gustaría que fuera más así, más asá, yo creo que en eso somos conscientes. ¿no? Y precisamente también los comunistas hemos dado el paso de apoyar eso. En la lucha va a haber historias, va a haber cosas, pues desde como lo decía él desde problemas personales que a veces hay gente que piensa más en salvar su pellejo y no está pensando pues, en su organización en la clase obrera y esto lo vemos ¿no? en, en, por ejemplo en España ¿no? como muchos dirigentes de la izquierda en, a nivel sindical y político hablo de Izquierda Unida, PC, etcétera sobre todo de UGT y Comisiones Obreras pues piensan más en su sillón en saber que terminaran con una buena pensión, etcétera traicionando los intereses de la clase trabajadora y, y anteponiendo esos intereses. Entonces me parece bien, muy interesante, ¿no?, cuando él plantea alguna de estas cosas que ha comentado sobre las extradiciones o eso de poner en apuros o sea, a un amigo cuando eh, se puede apoyar de otras maneras, ¿no?, O cuando sabemos que el enemigo es fuerte y que está deseando pues que cometas un fallo para pues para justificar una intervención y, bueno, la política es eso, ¿no? Uh -huh. Igual me, el tema cubano eh, es muy interesante porque es verdad. Yo también he estado muchas veces en Cuba y uh -huh. lo del peluquero, lo del taxista, lo del otro, bueno... Eh, eso es un, son cosas que eh, la vida a veces eh, te lo dice no pues hoy este, este periodo toca esto pero si en otro periodo puede tocar o sea es que te, eso hay que lenin también lo, lo hizo con la NEP, por ejemplo eh, uh -huh. o cosas de estas, no cuando queremos recurrir a, a los clásicos es lo que he comentaba antes precisamente de que la situación y, y que te condiciona día a día es, eh, tienes que aplicar la teoría pues como una puedes y de la manera más acercada que tú creas luego ya hay sí. tiempo para hacer autocrítica pero es que es eso, es que, que trabajar y ¿no? yo creo en, est en estas cosas eh, siempre si eh, los comunistas, los revolucionarios no tenemos que tener miedo al pueblo y sobre todo a la clase obrera si, si a los trabajadores les decimos la verdad ellos lo, lo van a estar percibiendo en su realidad concreta, en su fábrica eh, si están participando de verdad de la revolución ellos van a dar las formas que de verdad como clase entienden de, de poder asegurar una revolución, etcétera etcétera y bueno claro, esto sería más, más complicado más profundo ¿no? pero si eh, Si la voluntad política de los dirigentes y todo eso es salvaguardar el socialismo, eh, esas minucias del peluquero, del otro, etcétera aparte de que eso es una cosa muy real en la economía, pues eh, yo creo que adelante. Bueno, pues yo creo que ya no hay tiempo para más. Con esto podemos ir terminando el programa. Y como de costumbre, pues a los oyentes les deseamos que os haya gustado. Os esperamos de nuevo el jueves que viene, de 8 a 9, aquí en Radio La Granja. También os recordamos que si queréis podéis volver a escuchar el programa en, en nuestras webs, tanto del PCP como de los CJC Aragón, donde subrimos la grabación esta misma noche. Y bueno, pues un saludo de parte del PCP, de los CJC Aragón. Estáis en el 102.1 FM de Radio La Granja. Vais a escuchar Playa Girón de, de Silvio Rodríguez.